Caminábamos de manos atadas a las sombras de unos pies más grandes, con la espalda arañada del estrés y la mirada encarnecida forzadas a permanecer como una figura de porcelana. Me querían enternecida, me querían floreciendo, me querían con perfume a leche materna, me querían de mente casta, de unos ojos color vino casi inaudibles, con los pies bien apretados en los tacos y cubierta hasta el cuello. Me querían sometida y silenciosa, me querían fina, me querían. En realidad, me aborrecían. A mí y a mi firmeza, a mí y a mis ramas gruesas, a mí y a mis callos, a mí y a mis ideas, a mí y a mis ojos vivos, a mí y a mi mente despierta, a mí y a mi corazón caliente, a mí y a mi piel del sur, a mí y a mis pies libres, a mí y a mi libertad. No me querían ni bien ni mal. Por eso las reuní a todas y nos pusimos a cantar y a vociferar en voz alta que jamás nos podrían hacer callar vos sin cuerpo, vos sin alma, vos que no me conoces vos no podrías detener sus pies por la tierra libres al viento no podrías apagar la ira de todas nuestras madres y sí, soy sencilla y estoy enternecida por cosas chiquitas amo poder dar vida pero también quiero ser aguerrida Soy la hija salvaje de mi familia y por mis venas corren todas sus voces, sus voces fieras, voces que el viento se lleva y que escuchan las hijas, las hijas salvajes de la tierra.